La temperatura, el cielo está ligeramente nublado con neblina, dice el servicio meteorológico, pero vamos a una máxima de 16 eh, grados. Vamos a hablar con el fiscal Oscar Casenave, que está a cargo de la investigación de la desaparición de Gómez, Ismael Ismael Gómez, de vecino de Macachín. Eh, Chacho, buen día. Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andas, Pali? Buen día. ¿Cómo te va hoy a la audiencia? Bueno, a ver, eh, contanos las últimas novedades que hay en, en la búsqueda de Ismael Oye. Gómez. Perfecto. Eh, ayer, eh, digamos, el lunes, en horas de la tarde, salió un decreto del gobernador de la provincia de La Pampa, mm. referendado con, por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derecho Humano, en donde... <coughs> establecen una compensación económica eh, para eh, información, obviamente, fidedigna, paciente y certera por la suma de mil pesos. Eh, eso, por un lado, que fue la última noticia que salió, digamos, en base a, a lo que es provincia. Por otro lado, también estamos abocados a que salga el programa, el programa Buscar, también, una recompensa eh, para quien aporte datos, obviamente, fidedignos y comprobables. Esto es de Nación. Estos de Nación, exactamente, el Ministerio de Seguridad de Nación tiene unos tiempos un poco más, digamos, un poco más lleva la Administración Pública Nacional, tiene sus tiempos, pero va, va muy avanzado. Creo que la semana que viene ya vamos a tener novedades respecto a esa compensación económica. Respecto a la, a la búsqueda, lo que te puedo contar es que, bueno, que el lunes, el, el viernes pasado estuvimos en Macachín y estuvimos con, con Adrián Gómez y su abogado, el doctor Guijarro, Hubo una charla, digamos, una, una entrevista en virtud de obviamente del seguimiento que hace Fiscalía respecto a los familiares en cuanto a la contención e información que tienen que tener para, digamos, para, para estar informados de la causa, en sí, y de, y de la búsqueda. <ríe> en base a eso lo pusimos en conocimiento de dos o tres situaciones que había, que habíamos, digamos, evidencia que se habían levantado de, de, de mediaciones de la del domicilio de el último domicilio donde fue visto a Ismael, eh, y, y nos pusimos en contacto a él, le pusimos, digamos, en conocimiento a él, y estuvimos, como te dije, el día viernes. Esto es, eh, concretamente, un relevamiento que hubo de un goteo de sangre, un goteito de sangre en un parque que está más o menos a cuatro cuadras de donde vivía, de donde vivía Gómez, eh, y concurrimos, obviamente, al lugar eh, con, con Adrián, su hijo, Mostramos un poco el relevamiento que hemos hecho, donde había sido hallado el vestigio de sangre, que también eh, estaba en proximidades a la billetera, donde, estaba la, donde fue hallada la billetera con la documentación de, de Gómez. ¿sí? Mm. Eh, ¿La sangre esta se analizó y, y pertenece a Gómez? No, la sangre la, nosotros la, digamos, la, la encontramos los primeros días, eh, o sea, el jueves o viernes después de, de la desaparición de esta persona, que fue cuando empieza a trabajar con los equipos técnicos para la búsqueda activa, digamos, de esta persona. Sí. Eh, tarda un tiempo en el procesamiento, bueno, el día, el día lunes, el día viernes, tuvimos esta novedad y fue comunicada, digamos, concretamente al, al hijo, que es, digamos, el principal impulsor, aparte de la fiscalía, de que esto se resuelva, obviamente. Eh, chacho, ¿es mucha cantidad de sangre, poca? No. ¿Le hacías un goterito? Son, eh es un vestigio muy poco, son cuatro o cinco gotitas, ah diseminadas en un en un radio ahí cerquita y eh, bueno eso eso fue tarea obviamente de la agencia de investigación científica que en el recorrido que pudo haber realizado eventualmente en cercanías a la billetera y mm. también eh, en cercanía donde arrancan los primeros eh, perros a rastrear ¿sí? claro. o sea los perros cuando salen de la casa arrancan para ese lugar y bueno mm. se, se, digamos se relevó ese lugar y hallamos esto Claro. Bueno, eso, por, como te decía, fue puesto sí. en conocimiento y se decidió el lunes, un poco también eh, poniéndolo en conocimiento también de las tareas de campo que se habían realizado en cuanto al rastrillaje, esto era un pedido expreso también de la comunidad macachinense de que volvieran los rastrillajes, bueno, nosotros le, le pusimos en conocimiento eventualmente por qué se habían frenado o por qué habían terminado y, con, digamos, consensuamos un poco avanzar esto porque también hicimos un trabajo de campo en la Fiscalía, lo que faltaba, digamos, rastrillar, eh, era un poco la zona periurbana, los campos, ¿sí? mm. Entonces se trasladó a la División canel el día lunes y hasta el día de hoy eh, estuvieron rastrillando todo lo que eran los campos en el radio de Macachín, los campos que están al lado, donde presumiblemente, en caso de haberse ausentado, puede haber, eh, puede haber ido esta persona. Mm. Eh, bueno, eso, digamos, hoy... Eh, hoy terminaban las tareas, estaban haciendo los últimos detalles, no habían, no habían encontrado nada, obviamente, si no hubiera sido eh, anoticiado. Claro. Eh, y... De todas maneras, eh, seguimos avanzando en la pesquisa, en la investigación y vamos siempre trabajando, como digo, en otras, en otras hipótesis eh, y con otro medio investigativo. ¿sí? Porque el, que se frene el rastrillaje no significa, te lo dije desde el primer día, que no haya investigación, digamos. Hay otros medios investigativos que por ahí no se ven o no se palpan con los sentidos, que están siendo, digamos, eh, eh, realizados y e evaluados. Por ejemplo, eh, ahora lo que vamos a hacer, que está dentro de los protocolos también, es armar la historia un poco, la historia de vida de esta persona, cómo eran sus vínculos, eh, con quién tenía relaciones... Bueno, esto es lo que se llama... Es una autopsia psicológica que se le llama. Eh, no es, digamos... La palabra suena autopsia, que era media negativa, pero se dice, técnicamente se le llama así, sí. que es un poco el relevamiento que se hace del grupo familiar, se hace del grupo de los amigos, se hace un poco la historia laboral. Entonces, pues, se llama un poco la historia de esta persona y quién eran sus vínculos, como para evaluar si hay que avanzar en alguna hipótesis que no tengamos estudiada. Claro. Esto lo hace un profesional de Buenos Aires. Eh, lo hace a distancia, obviamente por las condiciones de COVID. Mm. Y, bueno, eso va a ser lo próximo que se va a hacer. Sí. Eh, volviendo al, al inicio eh, que decías de la recompensa, esta, estaba buscando, no encuentro, eh, la persona que, si tiene datos de, sí. de Ismael Gómez, eh, que llamara a la policía al 101, eh, ¿cómo no, tiene más que importante, ser? exacto, eso va a salir, sí, seguramente van a salir algunos banners, sí. van a ser colocados en Macachín, en la zona. Sí. Eh, obviamente el decreto salió de la cocina, digamos, el día lunes. Mm ahora, el martes fue puesto en conocimiento de los medios y obviamente lleva todo un proceso de elaboración donde eventualmente colocarán cartelería y se colocará digamos en, en macachini en la zona se colocarán cartelería indicando el número de teléfono pero sí. efectivamente eh, si hay una persona que efectivamente tiene información certera, fidedigna, puede concurrir a la comisaría mm. eh, obviamente hablarlo con el comisario que es la persona que está a cargo, el comisario Ovolts o quien esté a cargo en ese momento de la comisaría o Directamente presentarse en la sede de la Fiscalía, acá en el Ministerio Público Fiscal, en la Avenida Uruguay, 1097, en donde obviamente va a ser atendido por gente del equipo de trabajo, que por resolución general se eh, armó un equipo de trabajo efectivamente con eh, integrantes de la temática de delitos contra las personas, que es la que integra. Bueno, eh, bueno, así que sí, continúa la búsqueda, eh, continúa Chacho. La búsqueda. Este, ojalá que haya novedades. Ojalá que haya novedades. Mm y darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía de Macachín y a los pampeanos, obviamente de que se está haciendo todo lo, lo humanamente posible para que esto se resuelva, obviamente eh, es una situación que, que es prioritaria vivir la fiscalía en la resolución de este, de este hecho, prioritarios. Bien, Chacho, gracias por estos minutos con Cármenes. Claro, gracias por llamar.